なるほど。 No sepa todo el flaco, q u e su m a m á leco, no. Se p a r o por la gracia, a m i me m o r i a y lo cojo y lo mato. l e q u i d a l o c o j o por la patada y lo mato. me saliera a mí para ver para ver quién va a sufrir q u é sería de l la... Yo le daría fugarrotera en todo el día bachara, y a medianoche fugarrotazo. Yo le daría la fuga para que no se admitiera a s u s t a r a la gente porque se puede hacer b a i n a s con unas b a i l a s blancas a medianoche a las doce y yo lo voy a fregar.